La inteligencia inquisitiva de、Pero、la humanidad. humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia, con, con, contar, contar su historia p a r a quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. allá. どんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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 Y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, conforme nuestro mundo gira, se emite nuestro mensaje al cosmos en procura de alguna otra comunidad como nosotros que pueda recibirlo, decodificarlo y contestar. Probando que no somos los únicos en el universo que escuchamos premiata Fornería Marconi, por ejemplo, señor Hernán, que estará visitando nuestro país ahora en mayo.、Eh. También estamos esperando a m e r i l l i o n s í Bueno, disfrutando de la mejor música de rock, tratamos de comunicarnos con algún otro mundo, algún otro ser viviente que exista en el universo. Planetas con características similares a las de la Tierra serán las que nuestros descendientes, esas tierras, quizá puedan visitar algún día, tal vez por propia elección o por necesidad. En algún momento, por el crecimiento poblacional, el mal uso de los recursos naturales o las peleas por intereses económicos, O intolerancias religiosas hará que sea indispensable migrar a una nueva tierra donde podamos apreciar más serenamente al maestro de la voz.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 En algún lugar y en internet se escucha Big Bang a través de Delta 80, el Rocker Nauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Touch y el Retorno del Gigante Radio Show. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia c e r o Hasta ahora casi todos. Los exoplanetas descubiertos por aquellos que se dedican a buscarlos son mucho más grandes que la Tierra. La mayoría de los exoplanetas descubiertos son tan masivos como Júpiter, que tiene más de 300 veces el tamaño de nuestro planeta. ¿Podríamos decir actual? ¿Quién sabe? Tal vez dentro de no mucho, señor Hernán, usted mismo esté en el desierto marciano. Y yo camine a su lado. Puedes pensar sin cansar, besar, besar. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Flip Bang. Se puede oír nuestra voz en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes. Bajo el sol, allí estamos juntos, siete octavos a Gigantes Gentiles. El retorno del gigante de Gustavo Bolasini, Progresiva 70 de Gustavo García y también anda por allí el arcón de s a l m a s i s de Daniel Esperlungo. Conforme los astrofísicos desarrollen equipos capaces de detectar vibraciones estelares cada vez más tenues, nuestra habilidad para descubrir. Planetas cada vez más pequeños i r á creciendo. La verdadera casa de planetas fuera de nuestro sistema solar, emprendida por ciertos terrícolas, está en una etapa, diríase precaria, pero emprendida con la misma pasión que despierta una amante mística.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 La búsqueda de exoplanetas solo permite responder, al menos hoy, preguntas que resultan elementales referidas a cuán masivos pueden ser o cuánto tiempo les lleva a orbitar a su estrella. Nadie sabe bien de qué están hechos y apenas si se puede tener una vaga idea de cómo podrían ser sus atmósferas. Todo observador de los cielos es quien necesita información. Shopy said, hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a have out of a have not? And he climbed up on a footbridge. And he teetered on the parapet. He said, Can you see the whites of the h o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 91.1 FM del lago en el valle de Calamuchita, Córdoba, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. Según Neil deGrasse Tyson, las mediciones abstractas de propiedades químicas no alimentan la imaginación ni de poetas ni de científicos. Solo a través de imágenes que capturan detalles en la superficie es que nuestras mentes transformarán a los exoplanetas en mundos. Quizá hasta creamos oír a través del espacio vacío algo parecido al llanto de Eugene. Of Eugene fills the air. His spirit can be felt to one eye. r n d s the atmosphere with d e s p a i His s e n s o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 Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 94.3.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 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM la propaladora en Neuquén. Los exoplanetas que sean globos ocupando unos cuantos píxeles en cualquier fotografía calificarán de modo que no sea necesario un pie de foto fechado para descubrirlos en ella. Pero para esa afirmación tenemos que encontrar algo más que un punto azul pálido. Algo tangible que nos motive a tocar e ir. Infinito, Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, b e Donde no llegan, ¿Dónde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Oír nuestra voz? voz, voz hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. Big Bang. Bang.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 ¿Seremos capaces de conjeturar cómo es un planeta que se ve desde lejos cuando podamos hacerlo desde el borde de su propio sistema estelar o quizá desde la superficie del planeta mismo? Para ello necesitamos contar con telescopios espaciales con estupendos poderes de captación de luz. Nosotros... Aún no hemos podido hacerlo, pero tal vez otra civilización extraterrestre está en este preciso momento mirando Cayo Sal.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 De los 90. La atención que generaron se debió principalmente a la expectativa de que albergaran vida inteligente. Es que todo ser humano que habita este planeta no es más que un soñador. El Mensaje de Big Bang. Big, big, big bang. Viaja portado en s e ñ a l e s de radio en procura de alguna otra civilización. Big, Big, Big Bang, En, ¿En algún lugar de v e r a z ó n se escucha el Big, big bang. bang. ¿Por qué tanta expectación respecto de los descubrimientos de exoplanetas? En realidad, los planetas no deben ser algo raro en el universo si nuestro Sol tiene ocho o tal vez algunos más. Y la verdad, la mayoría no tienen una superficie conveniente sobre la cual pueda existir la vida como la conocemos. Pero el debate esperanzador está abierto respecto de si estamos o no solos en el universo. Final de este capítulo.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 Que cuando íbamos caminando ahí por el desierto marciano, lo vimos desesperadamente buscando un bar a los dos. No sé por qué. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán y u n e s caminador si lo hay. Dirección General, Hernán Daisich, colaboran aquí en el piso Lucas Darwich y Javier Darwich, que nos cobra, por supuesto. Una realización B y asociados a para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban frecuencia cero punto com punto ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio com ar. También estamos en Twitter, Facebook, f l i p b o a r d y Tumblr. Y en Radios Nets, ¿sí? de aquí, de Argentina y de Brasil y en TuneIn. El programa de hoy dedicado a aquellos que pierden la vida en atentados. Atentados que no tienen sentido y que la verdad no se puede explicar porque nos matamos unos a otros. No hay razón para hacerlo. Será hasta la semana que viene. Chao.